Sede CIM Detener la marcha del enemigo Ingresos hostiles interquipere Conocer bien a uno Vene no se Vene no buise aliquem Sabes lo demás. Nostii quetera. No wistii quetera. Cada cual poseía por derecho su casa. Suam quisque domum obtinebat. Ocupar la galia por la fuerza de las armas. Galliam armis obtinere una parte que hemos dicho ocupan los galos una pars cum gallos obtinere dictunest empieza en el río ródano initium capit a flumine ródano se apresura a venir maturaet venire ellos creían que se debía apresurar la marcha illi maturandum iter exstimabant adosan unen su campamento a la muralla y a la ciudad castra coniugund muro oppidoque La presteza en apoderarse de los campamentos. Que léritas in capiendis castris. Cuando lo perseguiste en el foro con la espada desnuda. Cum illum in foro gladios tricto in secutus es. La mayoría de aquellos con los que por necesidad vivo. Plericoe orum quibus cum vivuo necessario. Hombre ligado a ti por tu gran generosidad. Huir tibi tua liberaritate de wingtus. Corto ambos puentes en un solo día. Pontes ambos uno die interrupit cortar la retaguardia Interrumpere extremum Ahmen No puede haber ocupación tan grande Occupatio nulla potest esse tanta que interrumpa el curso de nuestro afecto Ut ite ut interrumpat iter amoris nostri